2 de noviembre de 1938 nace David Lane. El 2 de noviembre de 1938 nacía David Eden Lane, quien fue un miembro fundador de la Hermandad del Silencio. Murió mientras cumplía una condena de 190 años de prisión en la prisión federal de Terre Terreaute, Indiana. 1. Lane apuñó el credo. Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos, también conocido como las 14 palabras. Viviendo en varios lugares a lo largo de su infancia, la familia de Lane se estableció en Aurora, Colorado, donde asistió a Inclay High School. 2. Originalmente aspiraba a convertirse en un profesional de golf. 3. Lane trabajó como agente de bienes raíces hasta que su licencia fue revocada porque no vendería casas a personas de color en vecindarios blancos. 4. Lane fue miembro de la John Birch Society antes de unirse al Ku Klux Klan, convirtiéndose en el organizador de la unidad de Denver de los caballeros del Ku Klux Klan en 1979. A finales de 1981, se convirtió en el organizador del Estado de Colorado de Naciones Arias. 5. LANE se reunió con Robert J. en julio de 1983 en el Congreso Mundial de las Naciones Arias. 6. El 22 de septiembre de 1983, estaba entre los nueve miembros fundadores de la Hermandad del Silencio. Los miembros del grupo han sido acusados y condenados por diversos delitos. Lane fue condenado a 190 años de cárcel por crimen organizado, 20 años, conspiración, 20 años, y violación de los derechos civiles del conductor programa de radio Alambert que había sido asesinados en 1984, 150 años. 7. El fiscal de distrito se negó a procesar los cargos de asesinato relacionados con Alamberg, diciendo que la evidencia no se presentaría ante el tribunal. 8. David Lane en sus escritos aparentemente no negó algunos de los crímenes de los que fue acusada la Hermandad Silenciosa, pero rechazó la participación en el asesinato de Alamberg, quien pudo haber tenido muchos enemigos debido a su controvertido programa de entrevistas en la radio y su participación en diversos delitos. Se argumentó que los testigos que declararon para la acusación lo hicieron falsamente a cambio de inmunidad y otras recompensas. Durante el proceso judicial, se dijo que los jueces, los fiscales e incluso los abogados defensores designados incluían a varios judíos, creando evidentes conflictos de interés. 9. Lane también estaba entre los 14 hombres procesados por sedición en el juicio de sedición de Fort Smith, pero fue absuelto. Lane fue considerado extremadamente peligroso por el sistema de justicia estadounidense y fue encarcelado en varias ocasiones después de su condena en la penitenciaria de los Estados Unidos, Marion, el centro de máximos administrativos penitenciarios de los Estados Unidos en Florence, Colorado y el Complejo Correccional Federal en Terre Aute. Mientras estaba encarcelado, Lane escribió artículos para ciertos periódicos y sitios web nacionalistas blancos. Con su esposa Iron Kwan, dirigía una editorial llamada 14 WordPress en Idaho para difundir sus escritos. David Lane murió el 28 de mayo de 2007 en el Complejo Correccional Federal, Tereaute debido a un ataque epiléptico. 10. Creencias. Preservación racial blanca. Lane creía que la supervivencia de la raza blanca es de suma importancia. También creía que el cristianismo es problemático para la raza blanca porque es un producto de judíos no blancos y es antinatural. Del mismo modo, creía que las naciones completamente blancas son necesarias para eliminar el mestizaje que identificaba como una amenaza. Consideraba que los blancos que apoyaban lo que consideraba la conspiración sionista eran traidores de raza. 11. Lani apuñó las 14 palabras. Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y un futuro para los niños blancos. También fue el autor de los 88 preceptos.